importante casa exitosa gira por Europa vuelve yo en el futuro eh, eh se va a dar esta obra en el camarín de las musas allí en Mario Bravo los 900 los sábados y domingos a las ocho y media de la noche y por lo tanto vamos a hablar con su director Federico León muy buenas tardes querida colega te la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Dale, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Federico. Bueno, contanos un poquito sobre Yo en el Futuro. En este caso, ustedes vienen de una gira europea. Se presentaron durante el 2009, Sin mal no tengo la información, allí en el Teatro San Martín. Sí, la obra se estrenó en la, en la sala de cine, en la sala de Lugones, uh -huh. eh, y en, sí, en el año pasado. Allí por agosto, más o menos, del el 2009. Y luego se fueron de gira por Europa, contamos un poquito cómo les fue y por qué vuelven justamente, en este caso, al camarín de las musas. Eh, fue muy bien la gira. Uh -huh. eh, la idea de volver también es porque la obra se hizo poco acá. Le hicimos un mes y medio en la, en la Lugones y teníamos ganas de seguir haciéndola. Y... ¿Por qué se fueron tan rápidamente de gira, Federico? Eh, la obra se estrenó, en, en, en realidad se estrenó en, en Bruselas antes de, de estrenar en San Martín. Sí, en y después, eh, bueno, porque está estipulado, digamos, cuando... Ya lo tenían armado así, digamos. Claro, estaba armado antes. Sí, sí, sí. Contame un poquito de eso en el futuro, ¿de qué trata esta obra? Eh, bueno, es difícil explicarla. Eh, son un grupo de, de chicos que en los años 50 firmaron como una serie de videos caseros. Uh -huh. Hoy tienen 75, 80 años. Intentan que otro grupo de chicos, otro grupo de jóvenes eh, repitan estos videos, digamos. Es como un grupo de chicos que tuvo un proyecto hace muchos años, de filmarse constantemente en todas sus épocas, en todas sus etapas, de, de chicos, de jóvenes y de adultos. De Casi como jóvenes. un reality, ¿eh? Casi como un reality, ¿no?, esta cosa que ahí está ahora tan de moda. Sí, o más la, la idea del registro familiar y en Super 8, esto de las reuniones familiares para ver eh, salidas al zoológico, uh -huh. ¿no?, que se juntaban, oh, yo me acuerdo cuando era chico eso de, de mi familia riéndose un sábado a la noche con mis tíos a ver películas caseras filmadas por mi papá. Claro. Este, acá hay como una especie de obsesión, digamos. Se filman, filman una salida a un cine que hicieron los chicos, la ven proyectada en el, en el living de la casa, y se filman mirando esa salida. Y después, 30 años después, se filman mirándose a sí mismos, mirándose en esa salida. Es como una especie de caja dentro de otra caja, ¿no? Como sí. cajas chinas. Sí y tiene que ver con la mirada, en un momento ya no se sabe qué época está mirando qué época, si son los 70 cuando ellos eran jóvenes que mirándose cuando eran chicos, o es la actualidad mirando, este, están como muy... tiene como la estructura de un sueño, digamos, ya no, no, como que no se distingue mucho la, la época. Es una obra sobre el tiempo, para mí, digamos, ¿no? es una reflexión sobre el tiempo, sobre la mirada, sobre el registro. Sí, pero preguntar está que ver con el amor, si alguno de estos protagonistas después, pasado el tiempo, habían llevado una vida juntos o no, son solo amigos... Eh, hay, bueno, está, está muy bien la pregunta, porque hay, hay una pareja, digamos, son dos mujeres y un hombre. Una de las mujeres es siempre la que filma, entonces casi nunca aparece o se la ve reflejada en un espejo. Y el hombre y la mujer se dieron un beso cuando tenían diez años, y hoy intentan que eh, dos nenes muy parecidos a ellos reproduzcan ese beso, ¿no? Lo ponen en pausa y los tratan de convencer de que sea el mismo beso que ellos se dieron. Este, y hoy son pareja ellos dos. Uh -huh. Entonces podemos ver el comienzo de, de, de la relación de esta, digamos, de esta pareja, que todavía sigue siendo pareja. Eh, entonces lo que hay son tres personas de más, alrededor de 80 años, tres jóvenes, muy parecidos estos tres ancianos, y tres nenes muy parecidos también. O sea, como fue muy complicado como el casting de la obra. Eso te, el preguntar. Parecido físico. ¿Eh? Bueno, eso te iba a preguntar por el casting, porque realmente si debes buscar un parecido físico ya excede también a la capacidad de, de actoral, ¿no? Sí, sí, sí, era una búsqueda muy específica, bueno, al mismo tiempo, una vez que, a, a, a, además del parecido físico, tenía que gustarnos el actor, digamos, pero... claro. claro. Fue como, sí, fueron como cinco meses de casting y pasaron, o sea, vimos y, mil personas, más o menos. Y me imagino, este, ¿este mismo elenco es el que viajó? Sí. O sea, que los chicos han tenido que dejar parte de su escolaridad para poder viajar con la obra... Sí, somos dieciocho personas que viajamos en total, entre uh -huh. el equipo técnico, los actores, los padres de los chicos, como una especie de gran familia. Claro. Este... Se debe haber creado un, una, como vos decís, una gran familia, ¿no? Una cantidad de, de lazos entre los mismos actores este, importantes. Sí, a mí a mí me, me como siempre me interesa, no sé, también en otras obras, me interesa esto de la de gente tan diferente, digamos, no sé, la, la eh, tan disímil pero al mismo tiempo en un terreno común, digamos, ¿no? Es un nene que por ahí no nunca estudió teatro, es una actriz que estudió, pero con, en una escuela totalmente diferente de la mía. Uh -huh. Me interesa como la, la variedad, pero que en algún momento se encuentra en un terreno común. Todos tocan la misma melodía, digamos, ¿no? Como instrumentos muy diferentes tocando la misma melodía. Federico, vos además de ser el director, sos autor o coautor de la obra. Eh, la obra, la, digamos, se armó con tres de los actores y, y Julián Tello, que es uno de los, vamos a hacer Hacer la técnica. Uh -huh. Entre los cinco escribimos la obra y la armamos y, y, y transitamos todo el proceso de creación. No solamente el de escritura, sino también el del casting, el de... el armado de la obra. Es como fue un trabajo de grupo. Y contame un poquito cómo fue esto, porque la idea de quién fue. Hay una idea madre, me imagino, ¿no? Entre los cinco que, que empezaron después a escribir y a llevar a la letra lo que estaban pensando. Y eso es como siempre muy... Este, azaroso. Yo como que tengo siempre la sensación de que no elijo los procesos, sino que en un momento me veo envuelto y no recuerdo muy bien por qué en, un, en una obra, digamos. No no es que yo tuve una idea y la escribí, los llamé a ellos. Somos amigos, en algún momento todos vivimos en una misma casa. Había una perra de, en esa casa que tenía una habilidad de cantar, cantaba como lírico cuando le tocaban el cuello. Una perra. Una perra, sí. Una perra totalmente... Muy fea, pero muy habilidosa, y cantaba como lírico. Casi, casi como una Susan Boyle, ¿no? <risa> este, sí, sí, sí. Y todo empezó y con esa perra, perra digamos, les... todo empezó con esa perra. ¿La perra les disparó esta idea, de alguna manera? Sí, era la idea de un grupo que había, un grupo como inventado, digamos, apócrifo, que había sido muy conocido en los años 60, con experiencias escénicas muy este, de ruptura, y que hoy... En la actualidad mostraban una retrospectiva de su trabajo de los años 60. ¿no? Esto es como una especie de comienzo. Y lo de la perra era como una experiencia que ellos hacían en los años 60. Ajá. No sé qué quedó de esto. Por ahí, digamos, lo que quedó es esto de eh, un, un material del pasado fílmico que se intenta repetir, o se intenta reproducir y traer al presente. Este... Pero bueno, el punto de partida fue este y no tiene nada, digamos, no tiene tanto que ver con lo que finalmente la obra fue. Uh -huh. Estaba el deseo de trabajar juntos, con algunos yo había trabajado, bien sido actores de algunas obras mías, otro había sido un asistente, como gente que conozco hace muchos años. Y la verdad que fue muy bueno el proceso de grupo de creación, digamos. Era como como que no yo no podía escribir por fuera del grupo, ¿no? Como que eran charlas muy largas. ¿Cuánto y, tiempo le llevó Federico a llevar adelante todo este proyecto? Y, Casi tres años, digamos, desde, desde que empezó, desde, desde el comienzo, fueron tres años. Después, digamos, fue un año y medio más intensivo, al final. ¿Y Para la... mí, en general, estos procesos son como, nada, son procesos, procesos orgánicos, ¿no? No se miden en el tiempo, ¿no? se miden en el tiempo. Sí, yo qué sé, son como, como cosas que, uno, que que tienen que ir decantando y que, que son procesos más intuitivos, entonces son como más largos, no sé, no, no, no es una obra escrita que uno sabe lo que tiene que, que hacer, digamos, en dos meses voy a ensayar esto en tres, y, en, y en cuatro el estreno, digamos, no, es algo que, que va avanzando y que uno va entendiendo mientras lo va haciendo, mientras lo va ensayando. Y no cambia, no va mutando, ¿o sí? Y yo creo que siempre cambia, digamos, alguien que la ve por primera vez, por ahí no, no, no, no se da cuenta, pero yo creo que los actores van creciendo. A la obra la vieron, la, digamos, la va viendo gente y la va modificando, porque por se ríe, porque no se ríe, porque ilumina momentos que pues, nosotros no veíamos. Digo, hay, permanentemente Es un organismo vivo la obra para mí. ¿no? Y como, a mí me interesa mucho también esa observación de qué le va pasando a la obra con el tiempo. ¿Y, eh. qué, y qué le va pasando a los chicos? Porque los chicos van creciendo también ¿no? y se va perdiendo un poco también esa, esa similitud con lo que se ve en la pantalla porque tengo entendido que en escena ustedes también tienen parte de, de video sí sí sí sí es una relación es casi como una coreografía entre entre un video de treinta minutos y y los nueve actores en vivo digamos y los del, los del video los, los chicos del video y los jóvenes son otros chicos y otros jóvenes por eso el casting fue muy complicado había que encontrar dos de cada uno ah un nene del video que es como supuestamente el original el que el, el, el anciano cuando era chico y un nene que Me parezca el nene del video exactamente ah claro este son tan parecidos a veces que hay gente que piensa que es el mismo actor del vivo el del video mira este y ¿De qué Y, en, y en, escena de, en escena, justamente, ¿no? La puesta en escena está en video. Los nueve actores en vivo y están despojados además de escenografía o tienen algún tipo de escenografía. Hay un piano. Hay un piano, este, porque hay un piano en el living donde se proyectan todas las películas estas caseras. Ajá. Este, en un momento la, se ve a la nena en los años 50 tocando el piano, a la nena que es joven en los 70, tocando también el piano y el anciano tocando el piano. Está tocando ella consigo misma cuando era joven y cuando era cuando era chica. Y hay una composición en la cual las tres están como parecieran en un mismo espacio tocando. Ah. Hay como una especie de trabajo obsesivo de composición con la pantalla y con el vivo y con los distintos tiempos. Yo te voy a decir, no sé si obsesivo, pero sí minucioso, ¿no? Sí, o geométrico también. ¿no? Había como mucho trabajo de... Sí, son tres épocas, es el 50, los cincuenta, los setenta y la actualidad, son tres los actores, en trece... en, en, en el... es el pasado, el presente y el futuro... Este, como que el número tres estuvo dando muchas vueltas en la construcción de la obra. Y me imagino que el vestuario también tiene mucho que ver en todo esto para poder manejarte en las, en las diferentes épocas, ¿no? Absolutamente, la luz también es muy importante, es una luz muy baja, porque también es como que no... Es importante que el espacio, digamos, del vivo escénico no, no, no se vea tanto, que uno, que uno pueda como que en la pantalla te pueda continuar algo del espacio del vivo, como que convivan, que sea un mismo espacio en muchos momentos. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando cuando ve la obra, Federico? Eh, <coughs> digamos, cuando nosotros empezamos a, a, a mostrarla por primera vez, algo que nos sorprendía era no sé si nos sorprendía, pero que no era algo que esperábamos tanto, era algo de la que se producía como cierta emoción, este. Yo no sé si tiene que ver con ver eh, actores de distintas edades, con algo de la... la nostalgia de, de, de, por ahí, ¿no? La nostalgia de ver estos videos del pasado, intentar recuperar este pasado, que no se va a poder recuperar nunca. Aparece algo de la emoción, en algún momento no, la gente se ríe. Eh, también hay algo en la devolución, cuando hablamos con la gente, como que no... Se habla como de una totalidad, ¿no? Como si uno... Para mí tiene que ver con asistir a una experiencia y que por ahí uno no la puede explicar inmediatamente. Como cuando uno va a un recital, a un concierto, como cuando uno se despierta e intenta contar un sueño. Sí. ¿No? Como es un poco eso para mí la obra y lo que le pasa un poco a la gente. Como que no... Ah, me gustó mucho el comienzo y el final y no, no, no la puedes como desmenuzar la obra. Como una especie de totalidad. Contamos, un poco lo que recibimos, no sé. Contame un poquito, ¿cuánto tiempo dura la obra? La obra dura 50 minutos. La hora dura 50 minutos y ustedes se van a presentar sábados y domingos a las 8 y media. ¿Ya estrenaron aquí en el Camarín de las Musas o estrenan este sábado? Este sábado es la primera función que hacemos ahí. Este sábado a las 20 y 30 horas. Sí. ¿Y se van a quedar hasta cuándo allí en el Camarín de las Musas? Y la idea es estar, estar, el tiempo que podamos estar, digamos. La idea es que sí, estar. Es seguir estando un tiempo más aquí en Buenos Aires y después sí. van a volver a salir de gira? ¿Cómo, cómo tenés pautado? Mm. No, por ahora me han invitado a un festival en Japón en noviembre. Este, ah, eh, contame eso este, este, nunca, nunca fui a Japón así que. Eh. Con una obra en castellano además ¿Cómo? Con una obra en castellano Sí Mirá este, eh, Digamos, siempre la obra la hago en el idioma En el idioma madre, digamos, en sí, el sí, castellano sí, Pero sí, hecho, como, Japón me parece un poco más difícil de, <risa> de, de, de que puedas No sé, y entender, se titula, ¿no? digamos No, no, en ese sentido los subtítulos funcionan como del el cine, digamos Funcionan bien Este, Siempre que vamos, digamos, hay como un subtítulo uh -huh. este, Y... Y eso, al principio eso. Bueno, digamos que la emoción es la misma acá o en la China, ¿no? Pero, digo, debe ser cuando la palabra tiene mucho, también es, es, se me ocurre a mí. Entonces, sí, sí, no es verdad que la obra tampoco tiene mucho texto, digamos, es una obra como visual, básicamente, ¿no? Como visual, no hay mucho texto en la obra. Y Federico, teniendo en cuenta que vos además de ser director, sos autor, ¿tenés algún otro proyecto en vista? Me estoy escribiendo algunas cosas, pero todavía nada nada muy, muy Nada concreto. que tenga mucha forma. Exacto. Bueno, entonces les vamos a decir a nuestros oyentes que se presentan este sábado a las ocho y media de la noche en el Camarín de las Musas, en Mario Bravo, el 900. Hay que reservar entradas. ¿Cuántas localidades tiene el Camarín de las Musas? Eh, sí, hay que reservar, creo que van a entrar 80 personas. Uh -huh. Es en Mario Bravo 960, la, la dirección. Mario Bravo 960, entonces las reservas hay que hacerlas al 48620655. ¿Recordás cuánto es el valor de la entrada, Federico? Eh, la verdad que no tendrán que llamar no, no este... bueno nosotros ahora lo averiguamos y vamos a dar al aire el valor de las entradas entonces para todos aquellos que quieran ver yo en el futuro esta obra de Federico León en, en la autoría y en la dirección sí. además no y con un montón de gente yo tengo aquí una lista de vos dijiste dieciocho personas no son uh -huh. los que viajan en total bueno los que han viajado y los que toman parte en esta obra de teatro. Federico, te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias a vos. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Federico Leone, el director de Yo en el Futuro. Aquí las entradas salen 40 pesos, para estudiantes y jubilados 25 pesos. Se estrena este sábado y estará sábados y domingos a las ocho y media de la noche en el Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. Lo importante es lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.